Él tiene que ir a otro lado, eh. Él tiene que ir a otro lado, eh. Él tiene que ir a otro lado, eh.